Mis amigos, bienvenidos al show. Comenzamos un nuevo segmento. Esta recorrida por la música del mundo. Y hoy vamos a compartir un programa especial solo con voces femeninas. Y el comienzo Con la Reina del Rock, nacida en Tenerife en 1939, cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa. Una de las principales y mayores componentes del rock, siendo considerada justamente la Reina del Rock. Se retiró de los escenarios en el 2009 a la edad de 70 años después de una carrera musical de más de 50 años. Comenzó su carrera a mediados de 1950 como cantante de performance con su esposo y líder de la banda Hector Ar. Su debut como Tina Turner fue en 1960. En 1978, después de un espectáculo en Dallas, ambos con su esposo se pelearon y Tina huyó a un hotel poco después pidió el divorcio cansada de los abusos físicos de su marido. Eso también derivó en la disolución del dúo. Ahí comenzó a intentar su carrera solista que recién lograría en 1984. Podería conformar en 1984 cuando apareció en la portada de la revista Ebony donde anunció que haría un triunfal regreso a la música. Durante los años de divorcio se le complicó bastante ya que artistas, productores, organizadores de shows y hasta las propias discográficas boicoteaban su regreso a la música debido a que había denunciado a su marido por apremios físicos por violencia doméstica. Sin embargo, en ese año 1984 aparece Private Dancer traducido nada más ni nada menos que por Mac Knowler, el guitarrista, vocalista y líder de la banda Dare Strike. Rápidamente ese disco se posicionó en los primeros lugares de la lista Billboard, permaneció allí más de 15 semanas y tras ese éxito la cantante aceptó participar en la película Mad Max: En la cúpula del trueno. El film recaudó mundialmente más de 30 millones de dólares. A partir de allí no pararon los éxitos. Participó también de otras películas como la saga de Chain Bond, donde también haría la música para la película God the Night. Y por supuesto también hizo la música de Mad Max en la cúpula del trueno. En el 2008 inició su gira mundial de despedida de los escenarios, la que duró más de un año y recaudó 300 millones de dólares. Tina Turner ostenta hoy el récord Guinness por ser la única solista en llenar por completo el estadio Maracaná de Río de Janeiro en el año 2009 con más de 180.000 personas en una sola noche superando la cifra que había conseguido Paul McCartney en 1990. En el 2013 se retiró de la música y la actuación a la edad de 74 años después de 55 de carrera artística. Editó 23 álbumes en toda su carrera, fue nominada para 16 Grammy y actualmente vive en Suiza junto a su actual esposo desde el año 2013 que se casó con Ewout Bach con con quien convivía desde hacía más de 20 años en Suiza. Solicitó la ciudadanía de ese país, que le fue concedida en el 2013 y renunció a la ciudadanía estadounidense diciendo que su país la abandonó cuando más le necesitaba. Sus álbumes más vendidos de toda su carrera son Private Dancer y Acid Queen. Tina Turner En el comienzo de bienvenidos al show Y seguimos con la música de Laura Branigan, cantante de pop rock y actriz estadounidense muy popular en los años 80. Nacida en 1952 y fallecida en el año 2004 a causa de una neurisma cerebral. Se hizo popular con su versión de la canción Gloria del italiano Umberto Tozzi de su primer álbum en el año 1982. Por esta canción recibió su primera nominación al Grammy, Self Control. La canción del cantante italiano Rafael Rieffoli de 1984 se convirtió en un número uno internacional. En el 86 llegó por primera vez al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y desde allí conquistó toda América Latina. Participó de varias series televisivas como Chips, El Auto Fantástico y Automan. Y canciones como Hot Night es banda sonora de la película Los Casas Fantasmas. Continuamos con Lorena MacKenney, nacida en Moren, Mantua en 1957, cantante e intérprete de piano, acordeón y arpa canadiense. Es la responsable de colocar a la música celta en el mundo. Actualmente reside en Ontario, Canadá. Ha recibido discos de oro, platino y multiplatino en 20 países de los cuatro continentes. Randy ha vendido más de 14 millones de copias en todo el mundo y en su primer disco dio a conocer su voz con canciones como Bank of Clouds o Stolen Time. Randy Macnier no ha dejado de recorrer el mundo evolucionando su música a medida que conoce nuevas culturas. Cuenta con 10 discos de estudio y 11 grabados en vivo y participó de 10 bandas sonoras de películas documental y documentales de... del mundo Lorena McKennett y este Numer Dance voz ahora de Maria Creusa, una de las más exquisitas voces de la bossa nova de Brasil, nacida en 1944, comenzó a cantar a los 17 años y en el 66 grabó su primer sencillo. En 1969 la canción Mirante de Aldir Blanc y César Costa Filio dio a María Creusa el premio a la mejor intérprete y el tercer lugar en el Festival Universitario de la Canción Popular de Ríos de Janeiro. En 1970 fue invitada por el poeta y cantante Vinicius de Moraes para participar de una excursión por Uruguay, concretamente en la Fusa de Punta del Este junto a Dorival Caimí Luego también dio un concierto en el Teatro Solís de Montevideo bajo la dirección del maestro Jorge Cirino. Un concierto a teatro lleno, por supuesto. De allí pasaron a la Fusa de Argentina junto a Vinicius y Toquinho en Mar del Plata y allí se grabó el disco Vinicius en la Fusa, uno de los mejores discos de la historia grabados en vivo de la música brasileña cuenta con más de 20 trabajos discográficos a lo largo de toda su carrera. Aquí justamente de ese disco eh, Vidicius en la Fusa de Mar del Plata, este clásico Tomara disce la voz de Bonnie Tyler, cantante británica, compositora, empresaria y filántropa, poseedora de una voz muy característica, producto de una operación que le extirparon los nódulos vocales y por ello ha tenido la comparación con artistas como Lou Stewart y Kim Gardens. Se dice ha llegado a conocer como la primera dama del rock. Saltó la fama Ven lanzó asiento su primera alura en 1977 y en 1979 ganó el décimo Festival Mundial de la Canción Popular. Con una carrera que abarca casi 4 décadas, ha ganado 3 premios Gold en Europa, un premio Echo, ha sido nominada a 3 premios Brit y 3 premios Grammy. Vamos. Este segmento de hoy con la reina del rock y lo finalizamos con la reina del pop, Madonna. Cantante, compositora, actriz, empresaria. Muchas de sus canciones han alcanzado el número 1 en las listas mundiales. Su mayor éxito incluye temas como La leche virgen, Material Girl, Papa Don't Preach, La isla bonita, Like a Prayer. Ha vendido más de 300 millones de producciones musicales. Con ello establece el récord mundial de la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos, incluida en el libro Guinness de los récords. Según la Recording Industry Association of America, es la solista con mayores ventas del siglo 20 y en el Reino Unido es la solista femenina con mayores ventas de sencillos de la historia era reconocida por reinventar continuamente tanto su música como su imagen, la reina del pop, Madonna y este Like a Prayer.